Durísimo, creo que ellos en el segundo cuarto nos hicieron pesar la, la locadía, el, el, los malos porcentajes que tuvimos, así que nos sacaron la diferencia y después fue imposible remontarlo. Es bastante complicado jugar más que nada en un segundo cuarto, donde creo que ahí fue donde más se notó. Sí, sin duda, hicimos un punto, eh, un tiro libre encima. Eh, no encontramos espacio, ellos defienden muy bien, eh, sin duda no ten, estamos muy bien escauteados, nosotros eh, no pudimos correr, eh, que eso lo hacemos bastante bien, así que eh, tenemos que mejorar mucho los tanto en el primero como en el segundo partido fueron malos y tenemos que ir allá a hacer pesar la localidad nuestra. En el primer partido a San Lorenzo le pudieron seguir el ritmo bastante y estuvieron a 5 o 6 puntos más o menos durante todo el partido, hoy se les complicó un poco más pero les está costando el poder hacer la, la misma tarea que hicieron con Bahía y con Ferro en el tema defensivo Sí, ellos tienen muchos jugadores eh, antes con el otro equipo dejábamos algún jugador libre para que tome responsabilidades y sin duda con San eso no lo puedes hacer. Eh, tienen muchos jugadores, tanto los 20 como los titulares, te pueden ganar el partido eh, y también están haciendo pesar la, la, el cansancio que tenemos nosotros, jugamos dos, dos series a quinto, a quinto partido y eso tiene una rotación muy larga y, y eso nos cuesta. ¿Las claves para poder ganar en Mar del Plata? Tenemos que defender eh, y sin duda tenemos que mejorar mucho los porcentajes, eh, tenemos que ubicarnos mejor en, en ofensiva y cuando tengamos la oportunidad de correr cuando, cuando podamos. Thank you.